Buenas tardes este, a todos los compas radioescuchas, estamos en el volantín del barrio chino, hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021 y antes que nada pues agradecer y abrazar a todos los compas y patrocinadores que hacen posible que la nave de Radio Cartón siga a flote y a la deriva. Sin Capitán por cierto Porque hubo una especie así como de sabotaje Y entonces Pues queremos agradecerle A Cuadernos La Uja A Editorial Amate A La Pava Cocina Tradicional A Libros y Café La Rueda A Flores y Colores de México A Granola Gourmet Y a Amfibios Academia de Baile Pues a, a toda esa banda Editorial el viaje a la editorial La Rueda Cartonera, a la editorial El Viento Cartonero y pues a todos los espacios culturales que siempre están apoyando las actividades independientes a Casa Alcalde, a Arcadia Fusión, a Peregrino Café Bristo, a Bobber Black y a Libros y Café La Rueda, pues a todos ellos este, un abrazo y pues para continuar con este radio cartón hoy tenemos la visita de víctor munita fritis él es este un escritor y gestor cultural eh, es muy interesante puedes poder charlar con él aquí en persona a pesar de, de estas cuestiones de la pandemia no y pues queremos que lo conozcan un poco más este víctor munita es colaborador también de aquí de Radio Cartón con un programa que sucede todos los viernes a partir de las 5 de la tarde y que se llama En voz alta. Es un programa pues que él dirige del cual vamos a platicar también un poco para que conozcan los interiores de este formato de radio En voz alta. Y pues bonita me gustaría así como que pues nos platicaras de dónde vienes y ¿A qué te dedicas? Muchas gracias Sergio y ya Estoy muy contento de, de, de visitar Y ser un constante eh, Ha sido visitante de, de, de la librería La Rueda eh, Ya participante de, de Radio Cartón Y gracias Gracias por la, por la posibilidad De estar en tu programa Y además también de recibirme También acá en la librería De verdad que te, te agradezco mucho Porque uno que, que viene desde lejos Busca como, como espacios de, de compartir, de sentir que, que puede eh, colaborarse y aprender y siento que contigo he aprendido muchísimas cosas del ambiente literario más eh, alternativo de, de, de Guadalajara y eso me parece muy interesante, que es los lugares que más me, me gustan a mí estar y que además se parecen mucho a los lugares donde yo habito, en, en, en Chile, en la región de Atacama, en la, en la ciudad de Copiapó. Yo vengo del desierto de Atacama. Sí, precisamente esta parte este cultural o interculturas, ¿no? Digamos que eh, cuando vienen aquí compas de otros países, de otros estados, incluso de aquí mismo a la República Mexicana, es bien interesante este poder platicar sobre lo que está sucediendo en la escena cultural de los otros países o de los otros estados, ¿no? Uh -huh. y, y pues qué más que alguien que es un actor, ¿no? Un activista de la cultura en Chile, ¿no? Como tú y que pues aparte estás haciendo una labor aquí en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? En México. Bueno, llevo ya, este es mi sexto viaje a, a México y esta es la vez en que en donde ya me vengo a establecer a, a, a México creo que que, como decía el poeta eh, Jorge telier uno no es de dónde nace, sino de dónde quiere estar y dónde muere, decía, y yo de alguna forma creo que el lugar que, que hoy quiero estar es México. Siento un gran cariño por, por, por, por este país, creo que me, me ha recibido muy bien. Bueno, creo que México siempre recibe muy bien a la, a la gente, y por lo menos a la gente que yo conozco nunca han dicho algo algo distinto. Y... Y me estoy estableciendo acá, estoy buscando eh, sentirme cómodo con lo que hago y, y también de generar puentes entre la cultura de, de la zona del desierto de Atacama, de la provincia de, de Atacama, la región de Atacama, en mi ciudad Copiapó, que, que son zonas muy carentes de, de formación. Entonces estoy acá tratando de hacer que a través de, de, de, de artistas mexicanos Eh, podamos educar también a, a las nuevas generaciones de artistas de atacama de, de enseñarles distintos tipos de, de, de actividades y entonces eso me, me interesa mucho y ya que allá no hay por ejemplo formación universitaria en artes eh, hay una escuela y un, una secundaria de, de música pero no busca formar músicos es como una parte de la educación y toda la actividad artística eh, si no está bajo el alero municipal o bajo el alero de, del ministerio, eh, como que los artistas no, no, no desarrollan mucho mucho el trabajo, no son capaces de invertir desde su bolsillo, o desde buscar eh, alternativas, eh, no, eh, que, por ejemplo, ven muy raro el tema cartonero allá. Y entonces a mí es uno, uno de los temas que me interesa mucho hoy día esta, eh, en desarrollar allá es el tema cartonero, es que me parece que además tiene un, un, un fondo político importantísimo en eh, el eh, y social que, que desarrolla el trabajo que, que tú realizas en, en, el, en el asunto de, lo, de los cartoneros y entonces estoy en eso, estoy buscando oportunidades, contactos pero también contacto en el mundo de la ciencia porque también pertenezco a una corporación, tengo una revista allá en Chile tengo varias cosas que, que realizo pero en sí es sentirme cómodo con algo que hago y en ese sentido me siento cómodo con estas cosas Sí, uno mismo es el puente, ¿no? Y este puente cultural que se genera, pues, así, ¿no? Se llama Víctor Munita, ¿no? Sí. Y que, que es un puente, pues, entre Chile y México, México-Chile. Y que esa frase que de repente encontramos por ahí, que es trillada, esta de sentirse extranjero en la tierra de uno, Ajá. pues acá es como sentirse paisa en el extranjero, ¿no? Porque... Sí. Bueno, quienes este viven esta posibilidad de generar cultura a, a nivel de banqueta, ¿no? De piso, eh, no desde las instituciones, desde claro. los escritorios, sino que sí es se es parte pues, ¿no? del de la cultura, de lo que se genera día con día, pues es, es muy importante para nosotros, digo, en mi caso que soy promotor también uh -huh. cultural, pues ent entendemos cómo no es a veces necesario que vengan las instituciones a decirnos cómo, no sino que nosotros mismos somos ese proyecto, somos esa posibilidad y ejecutamos. no A mí me, me parece muy interesante que, que seas un, un personaje... Un, un gestor, un activista cultural, pero también eres escritor y como dices, también te dedicas a la ciencia y, y también este, digo, a mí me gustaría un poquito claro. preguntarte esto del ser poeta por la disociaciones, ¿no? O, de, o, o lo que puede implicar realmente considerarse a sí mismo, ¿no? como un poeta, pero este es muy importante pues eh, escucharlo de de las personas que escriben o que se dedican a, a, a, a escribir poemas o entre comillas no es que no, no no podría decir este que es un poeta pero escucharlo de alguien como tú sería muy interesante ¿no? eh, es bien bien especial Decirse poeta, porque uno pasa por, por cierta ciertas etapas en donde no se considera, en donde dice soy ex poeta, no sé, o ya no ya no escribo. Pero hoy día ya casi poco pienso en, la, en el tema del, del, del poeta. Hoy día lo que yo hago es escribir y sin pensar en, en, en el formato. Creo que dedicarme a la escritura tiene que ver con eso. No pensar en el formato que estoy haciendo, sino que... Eh, porque los formatos también tienen que ver un poco con el desarrollo de las in, de la institucionalidad de las editoriales, del negocio de, la, de las editoriales, porque ¿quién, de, quién define qué es, qué es novela? ¿Quién define qué es poesía? Yo podría escribir una novela en verso y decir esto es una novela, y, o decir esto incluso darle como tintes de guión cinematográfico a algunas cosas y, y decir esto es una novela y punto. ¿Ah? Como hacen la escritora, por ejemplo, cubana Legna Rodríguez y que, que de alguna forma a ella no le importa absolutamente en el formato que escribe y yo hoy día me siento que estoy súper liberado de eso eh, participé en una cantidad de encuentros de escritores, de poetas y eh, tengo así como muchos años participando eh, viviendo como en el medio cultural chileno y de otros países y hoy día me siento bastante lejano a, a, ese, a ese mundo Porque siento que no sé como que hay como una un aire de, de creer que, porque se escribe poesía hay un aire de superioridad eh, como persona y yo siento que, que, un po, que un poco el tema de la lectura es, es eh, intentar ser mejor persona entonces creo que eso eh, no se logra mucho a veces no en todos ni, ni en todas pero no lo, no, no lo desarrollan Y piensan a veces como que, no sé, como que te, el médico te va a atender gratis, que te van a pagar la cuenta en el restaurante. Como que, no sé, ser poeta es como otra cosa. Y hay gente que se muere pensando que merece un premio, por ejemplo. Y yo no estoy en ese camino. Yo hace rato que me di cuenta de que ese no es mi camino, ese no es la forma. Y hoy día para mí la forma es escribir, sentirme cómodo en la, en la escritura. Sentirme cómodo en lo, en lo que estoy aprendiendo y además que en chile hay tanto poeta entonces hay una cantidad de poetas increíbles eh, yo no como haciendo poesía está jugando así en términos futbolístico está jugando en quinta división entonces ah, tenemos consagrados o sea, tenemos gente de realmente de, de un nivel altísimo y, y otros también que se empiezan a, a trepar entre medio así como de la para entrar a la cancha empiezan a trepar la reja del estadio entonces y creo que esos son los más peligrosos, que, que de alguna forma ensucian a veces el, el, el panorama literario, y, y yo no estoy en esa en, esa, en ese lugar todavía, y, y si alguna vez lo estuve es por solamente juventud, exceso de juventud, de, que, de creer que, que ese era mi espacio, y, y realmente no son mi espacio, y, yo, y si bien he escrito mucha poesía, eh... He escrito, estoy escribiendo novela ahora, no, no tengo ninguna novela publicada, hago libros de historia, pero tampoco me considero historiador porque de verdad te, creo que el, el mundo de los historiadores es también un mundo muy egocéntrico, muy muy ególatra y, y a veces es, es como de, de, de una humillación tra, tras otra contra alguien que no sabe algo de historia. Entonces dentro de esos mundos yo no, no quiero participar. Sí, es muy interesante lo Ajá. lo que comentas. Entonces, digo, de, desde el punto de vista de este de este lado, pues eh, nombrarte escritor es más amplio, sí, este sí, si sí. te queda mejor, sí, claro. te te sientes más cómodo considerarnos de escritor que, que un poeta, pues no, como algunos quisiéramos entender. Claro. No, ese ese es es ese daño más bien claro. no ese pedestal incluso uh -huh. no en el que eh, no solamente el mismo poeta ¿no? sino que la misma sociedad o mucha gente los pone no claro. ahí los instala ¿no? y desde desde el, lo alto pues del pedestal no yo yo digo te digo esto porque alguna vez tengo un compa que hace esculturas ¿no? y le hizo una escultura a, a, a rodrigo gonzález que, que es un músico muy simbólico para nosotros los de la, de la otra música Ajá. O de la, la música rupestre Y él hizo una escultura Donde no tiene pedestal Está al ras del suelo, en el Metro Valderas ¿no? Y él decía, para mí Que este cabrón quería ser reconocido Recordado, más bien este A ese nivel, ¿no? al nivel del piso, donde estamos wow. todos nosotros, y creo que como lo que mencionas tú sobre esto de que a veces se pierde, ¿no? Uh -huh. Se pierde el piso este por la in, por la busqueda o el, in, el intento de ser poeta o de sentirse ya poeta, uh -huh. pues es más chido este decirnos escritores. ¿sí? Tengo un amigo Gabriel Indey que un ya un, un viejo de la poesía que incluso él dice que ya no hace poesía y se trasladó trasladó sus poemas a la cocina. Y, y realmente le creo, porque he, he probado lo que cocina y, y Gabriel, y dice, si uno no es poeta dice o artista, porque uno quiere hacerlo, dice es porque realmente la, el pueblo te lo reconoce, y es el único mérito para hacerlo. dice Y a mí me parece tan notable esa, esa frase, porque digo... ¿qué saco yo con ir por la calle diciéndole a la gente yo soy artista, reconozcame? <risa> que no tiene ninguna ninguna validez o sea, mm. de verdad que no, no tiene ninguna importancia porque eh, eh, eh, lo importante es hacer algo tratar de hacerlo bien tratar de hacerlo honestamente y tratando de hacerlo en el sentido mío digo, en lo, en lo práctico que es que sea eh, relacionado con el mundo político, o sea, por ejemplo yo hoy día estoy escribiendo recuerdos y estoy escribiendo eh, acciones se llama el texto que estaba estoy haciendo estos días que es ahí en la calle José Fortis de Domínguez eh, hay un montón de gente que sí. trabaja eh, reparando vehículos y estoy escribiendo y, y, y digo acciones eh, así como momentos de la gente lo que está haciendo retratando el, el momento de, de, de, de, lo, de la vida de las personas y eso me interesa porque esa es la historia que no se cuenta, Sergio, y esa es la historia que, que de alguna forma el poder nos niega y nos impide contar una historia real, que es la historia de nosotros, porque si no va a venir un, un ricachón, va a venir un tipo con dinero y nos va a volver a contar la historia y meternos la historia hasta donde quiera, o sea y es la forma que nos van a hacer. Y pues se, de, de esto vamos a, a platicar en el siguiente segmento, no vamos a, a echarnos un descanso con una rola, este vamos a recordar a los viejos tríos de América Latina, este es con los tres reyes y la rola se llama Piensa en mí, a ver qué les parece y ahorita regresamos con Munita Estamos de retorno aquí con Víctor Munita y pues queremos también agradecerle a los compas que nos mandan su like a Eric Márquez de Radio Morir, a Sochiquetzali Torres, a Yolanda Escamilla, a Jesús sainz a Alejandro zapa Martínez, Alexis Lairius, a Alis a Alis Rasoveranes. A Liz a toda esa, esa, esa banda que siempre nos escucha a cila mayorga a mercedes salazar pues a todos ellos este pues un abrazo y bueno víctor estábamos así en, en, en el punto de, de trasgredir no de, de rompernos con esa esa cuestión de los contenidos, ¿no? y de los continentes, de, de la palabra en los escenarios de la literatura. no Hablábamos de esta posibilidad que tiene el escritor no de intervenir, incluso la realidad que vive, ¿no? y en este sentido estás trabajando ahora. Bueno, eh, a mí me llama la atención algo que tú siempre haces, que es intervienes el lenguaje y juegas con las palabras. Por ejemplo, ahora el tema de la palabra del continente con el contenido. Siempre juegas con, do, con este tipo de, de, de palabras que me parece muy interesante porque eh, tiene que ver con el, la intervención de, de, de cómo hablamos, de que muchas veces se piensa que por cambiar una letra, una forma de una palabra, eh, no se está progresando en el lenguaje. Y, y realmente no, no saben ni siquiera que lo que es la palabra progreso en el lenguaje. O sea, eh, para que llegar a hablar como hablamos, nosotros no hablamos el español que es, que se hablaba en, en 1500, ni... Ah, en el, el, el, el lenguaje en el 800 o sea, de verdad eh, Andrés Bello en Sud Sudamérica intentó unificar el lenguaje el, el, la forma de hablar en Argentina Uruguay y Chile y no le resultó eh, terminó siendo eh, Chile cortando la letra S eh, Argentina magnificando la letra S y tildando todo eh, en, otra, en otra parte, nosotros también los uruguayos de otra manera y, y, y cambiando, entonces Eh, a mí eso me parece muy muy interesante de cómo los, la lengua comienza a, a, a tener ese cambio y ser eh, testigo y estar atento a ese tipo de, de, de, de, de, de, de transmutación de la, de la palabra me parece muy muy muy muy interesante ser testigo y uno, uno y poder llevarla también al, al, al texto. ¿Ah? porque de, de alguna forma eh, eh, por lo menos en mi caso yo me considero un escritor en español porque no hablo otro otro, otro idioma ¿ah? eh, eh, en mi territorio es el, el español o sea no, hoy día cuando me dicen tú eres chileno es, es, como que me cuesta decirlo eh, que tengo que agradecerle al, al país porque nací en chileno pero y, pero más me considero un escritor del desierto de atacama ¿ah? porque me siento más arraigado con las costumbres con el, con el lenguaje que se ocupa en el lugar Y ese y ese, ese es el lenguaje el que a mí me hace eh, transitar a distintos puntos y, y, y el único vehículo es la lengua española entonces el único vehículo que me hace transitar en el, en el, en el, en el, en el continente en el lugar donde viajo es la lengua española pues es que es, es muy muy curioso pensar que el lenguaje tanto es transgresor claro. como también es liberador uh -huh. como también es este opre opresor no uh -huh. o sea entonces precisamente el, el, el, la herramienta digamos del, del escritor pues es el lenguaje y el lenguaje está lleno de conceptos no de palabras de claro. de intenciones no este digo, me comentabas también esta esta cuestión de vives ahora, Ajá. ¿no? Y cómo cómo es el barrio y cómo te cómo te da, ¿no? Cómo te nutre el barrio para tu literatura. Claro, vivo hoy en, en San Juan de Dios, eh, cerquita del Hospicio Cabañas. Uh -huh. eh, pero es una zona en donde se reparan muchos muchos autos, muchos carros, como dicen ustedes acá. Eh, y y le, les arreglan las abolladuras, le, los vuelven a pintar. Eh, les cambian la, los parachoques, eh, todos los, los reparan. El otro día veía un, un auto que parecía como de Iron Man. Y lo estaban arreglando y le estaban dando los colores de Iron Man. Así, era como rojo con amarillo brillante. Y a mí me parecía tan, tan simpático ver como cómo disfrutaban los tipos haciendo el trabajo. Hay un señor que vende artículo de escoba, en la esquina eh, eh, reparan llantas y las tienen todas arrumadas en la esquina y me parece tan tan impresionante que, que, que no les importa el lugar donde donde instalar su, su, su trabajo, se instalan en medio de la calle, les da lo mismo. Y todos los días escucho su lenguaje, eh, no sé, pues ya ya sé que hay uno que le dicen el Blue Demon. <risa> ah, y a mí me parece muy muy simpático que me puse a buscar historias de, de Blue Demon que... que que, que y, a, y, a, y además vives muy cerca de, de la Catedral de la Lucha Libre <risa> que no, la no. Gana, ¿no? Nunca he ido, ¿eh? nunca no, he ido ¿eh? Pero los martes te lo es, recomiendo Sí, voy a, voy a ir, tengo tengo pensado ir y disfrutarlo Porque nunca he querido ir por, por la rapidez que a veces he, he, he viajado uh -huh. Pero ya esta vez que estoy acá instalado en México eh, Me parece muy muy importante el retrato del lenguaje del mexicano De verdad que creo que que es algo que tan característico característico si alguien pudiera decir cómo reconocemos un mexicano en el mundo lo reconocemos por su forma de hablar lo reconocemos mexicanos es el folklore del mundo de alguna forma y eso eh, para uno es muy muy eh, es muy muy muy interesante porque no no a, a uno lo, lo sitúa eh, en, en un espacio en un espacio, en cualquier lugar que está, uno dice una palabra como hablo un mexicano y lo sitúa en cualquier lugar, dice, esto es México. Y ¿No? eso a mí me parece realmente y, y, relevante y, de, de y, destacar. Y a, y a mí me parece sorprendente por esta plasticidad que tiene la, la escena cotidiana, digo, en, el, en la parte que tú vives, el, el, el hecho de ser un espectador como tú, en el sentido de que eres extranjero, ¿no? y estás en, en un lugar donde se te presenta la vida como un escenario ¿no? claro. donde pareciera que estás viviendo o observando esta obra de teatro cotidiana ¿no? y sí. de tener esa oportunidad de, de sorprenderte todavía no Hay una vecina que, que ya conocí que vive frente, que tiene un salón de belleza y todo y con su esposo hemos conversado Entonces, eh, unos par de días yo les cuento qué lo que es el desierto de Atacama. Así como como yo me sorprendo de este teatro que dices tú, esta, esta escena eh, cotidiana, yo también, eh, es como que también estoy en un teatro, y de alguna forma estoy haciendo un monólogo, de contándoles cómo es el desierto, el desierto de allá. Y me parece también esa, esa, esa entrega de, de, de conocimientos, o a esa, esa narrativa que no nos entregamos eh, la gente de ahí del barrio, por lo poquito que llevo, Eh, me parece así, muy sorprendente y eso es lo que yo creo que hay que comenzar a, a, a retratar de México a, a, a contar creo que eh, hay una cosa muy seria a veces en la, en la, en la literatura mexicana eh, una cosa así como de, de seriedad profunda de decir tenemos que hablar de una forma tenemos que más o menos mostrarnos de una manera como que tuvieran que dar a veces una respuesta a a las grandes editoriales, o a las grandes ferias, a las grandes cosas. Pero hay un retrato en el, en el cotidiano que yo creo que muy pocos lo, lo están desarrollando. Y ¿Sí? me parece interesante porque... Eh, Creo que no se ha tomado mucho, muy muy en serio la forma propia de como el mexicano habla y eso me parece que hay que tomarlo. Sí, es muy loco porque retomando un poco eh, el tema, de, la, la primera pregunta que tiene que ver con esto de creerse, sentirse o ser poeta, pues muchas veces quienes escribimos, ¿no? y a lo mejor por la juventud, la inexperiencia y todo este rollo, este creemos que escribimos para ser famosos o para <risa> ganar dinero, ¿no? Entonces creemos que estamos haciendo la obra, ¿no? significativa para no sé, la contemporaneidad o, o esta, la camada o para el grupo, para ¿no? para la época, no sé, pero creo que en, en, en estos casos cuando ya hay más experiencia, cuando esta cuestión de primero sentir primero vivir y luego escribir pues es lo que te toca no te, te digo te toca no en el momento sino que te toca interiormente pues no claro eh, hoy día eh, en términos personales eh, eh, hoy día sí estoy me siento viviendo una, una, una, una situación estoy realmente tomando como muchas muchas cosas de, de méxico ahora que estoy aquí instalado en, en guadalajara que es una, una ciudad conocida en todo el mundo o sea de donde uno va dice guadalajara México, méxicomente hay un montón de, de ideas que se tiene pero también hay otros lugares que no se conocen por ejemplo el barrio de analco eh, san juan de dios todo todo el lugar que el, los mercados que existen eh, ese mundo no sé no, no se conoce tan, tan, tan afuera y, y eso a mí me tiene muy muy entusiasmado de, de, de poder eh, intentar de vivirlo primero Y luego, si las cosas se dan, retratarlo. Por ejemplo, hoy día lo que te digo que estoy haciendo, describiendo es solamente haciendo anotaciones de cosas. Pero no hay ningún interés en que esto va a ser un libro. No, no, no tengo ningún interés en que va a ser un libro, que va a ser, eh, no sé, un guión, que va a ser una publicación en, en, en una revista, nada. O sea, hoy día es tomar nota de las cosas. Sí, Eso solamente. Eh, esto a, a lo mejor se, se puede... No sé, pegar, ¿no? pegar de alguna forma con esta otra visión ¿no? de, de la literatura o de, de encontrar en, en la literatura la poesía que tiene que ver con la universalidad no de los textos, uh -huh. pero también esta particularidad, no como tú dices ahora, este bueno, Guadalajara existe a nivel mundial, a nivel internacional, pero hay ciertos segmentos ¿no? de la ciudad geográficos donde también existen seres humanos donde donde suceden cosas tan importantes como la vida de cualquiera no claro entonces es, es, es muy muy muy interesante esto en ese sentido este tú cómo ves la, la literatura pensando en lo universal en lo que pudiera costar o valer rescatar una historia como la que comentas, ¿no? Pero tú me preguntas por la literatura desde acá, desde Guadalajara. Sí, de, ¿Cómo la de, veo? De, digo yo, yo pensaría en cualquier tipo de literatura pero eh, extraída de estos espacios pequeñísimos, o sea, tal vez invisibles, uh -huh. como el barrio de Analco o el barrio de San Juan de Dios o esa familia con la que platicas tú sí, sí. o el señor que vende los elotes o las escobas, ¿no? Yo no sé si te lo dije en el bloque anterior o entre medio, mientras escuchábamos la canción, eh, pero me, me queda... Eh, para mí es muy importante, es demasiado importante poder escribir sobre estos lugares. ¿Por qué? Porque yo tampoco provengo de una familia de élite, yo no me crié en una situación de, de, del cur ni, ni nada de eso, o sea... ...todo lo que uno puede tener es de, es de, de cómo ha ido por interés personal... O, ...y por amigos y amigas que le ha gustado la literatura... ...y uno se acerca a esto... ...pero en sí, eh, y, y yo he vivido en, en la... ...aquí se le dice colonias, allá en, poblaciones... ...y yo he sido un habitante de las poblaciones en Chile... Eh, eh, ...mis mejores amigos también son de la mismo del mismo, los mismos lugares... Eh, o de otras poblaciones eh, tan, tan tan complejas como las que yo me, me crié. Eh, el barrio el barrio mismo entonces finalmente la patria para uno es el barrio o sea cuando uno uno se acuerda de, de la patria se acuerda del barrio no se acuerda de, del presidente de la república bueno aunque lo, lo odiemos pero pero eh, lo, eh, no lo acordamos de ese tipo o sea no nos parece interesante no, la no, vida de un político por supuesto entonces cuando nos dicen eh, la patria no nos acordamos del himno nacional inmediatamente nos acordamos como en segundo tercer orden nos acordamos de la patria en la cama Incluso el baño, no sé, me acordamos del almacenero de la esquina, me acordamos de, de, de las veces que salimos a, a darnos una vuelta fuera de, de, de nuestra casa. No sé, en mi casa, por ejemplo, yo me sal, salía todas las noches a mirar las estrellas, porque una de las cosas más bellas que hay en, en mi zona es que tenemos los cielos más limpios de, del mundo. Entonces, salía a mirar las estrellas, aquí no lo puedo hacer. Entonces, una de las cosas que me pues hace falta... Pues a algún ladito los cables de la <risa> luz... <risa> Bueno, mi ciudad también está lleno de cables, ¿sí? y de pela cables, ¿sí? a, los, a los que están medio locos, eh, pero esas son las, las cosas que, que uno recuerda y que, y, y que me interesa retratar, ¿por qué?, porque eh, insisto, la historia está escrita por las élites, la historia está escrita por quienes tienen el dinero, la historia de, de distintos países está escrita y, y cuando lo entregan... Por eso hay libros tan maravillosos que no, no, no llegan a nada. ¿Por qué? Porque no tienen los contactos para poder llegar, y me refiero a los libros de historia, eh, para llegar a, a, a ser eh, cabecera de, de una nación. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Cuál es el rol de uno? Si uno nació en un barrio, tiene que retratar la vida de, de, de la gente. Tiene que estar ahí cercano a ese, a ese mundo. Y, y por, porque eh, si tiene la posibilidad uno de escribir, ¿eh? la, la, no sé si talento llamarlo, pero eh, eh, habilidad, ¿eh? Poco, esa habilidad, retratar ese momento, retratar esa vida. Y eso es lo que yo trato de hacer. Y creo que es, es, es como mi aporte que yo puedo hacer a la, a, a la sociedad y a la gente que de alguna forma me crié también. Pues sí, es... Una, una parte interesante de esto de generar esta búsqueda de la universalidad De, de quienes escriben en este sentido de sacar ¿no? estas historias de ahí uh -huh. De esa posible invisibilidad o pequeños formatos de vida ¿no? claro este Vamos a, a escuchar otra rolita Víctor uh -huh. Esta se llama Como un rayito de luna eh, Y es también con los tres reyes tu tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tu diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando a mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blu. Tu en mi vida, la verdad de mi destino, Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luz. Estamos en el volantín del barrio chino y esta es la tercera o cuarta vuelta y estamos con Víctor Munita y ya habíamos comentado que Víctor, aparte de ser este escritor, es gestor cultural y pues también eres director de una revista o, sí. y tienes una librería allá en Atacama con un colectivo o algo así. O sí, pasa que hace en estas cosas que uno le da ganas de hacer, Yo sentía que, que era muy difícil llegar a los medios para los artistas de, de mi zona, especialmente de provincia. Entonces decía, ¿cómo llegan a los medios nacionales? O sea, es sumamente complejo, no te toman en cuenta, porque es muy elitista el arte, finalmente, y toman en cuenta la gente de, de la zona central. Entonces con, con otro amigo de ese tiempo eh, dijimos le dije, oye, acabamos un Wikipedia de Atacama, que la gente escriba. Bueno, no resultó el proyecto, Y, y, y le dije, hagamos mejor una revista, en donde recibamos colaboraciones y las vamos subiendo y la gente va publicando lo que quiere decir de, de nuestra región. Y se comenzó a generar tal interés, pero también mucha gente no creía en el proyecto, y esto estamos hablando ya que cerca de 11 años atrás, y no creía en el, en el proyecto que una revista iba a funcionar en Atacama por el ambiente cultural que había... Pero yo sabía que sí, porque hay un interés muy grande por el patrimonio, por la historia. Eh, si bien es una, es una región que quiere mucho su pasado, pero es poco crítica con su presente. Y eso es algo que me, que, que me todavía siento que hay que trabajar más. Y, y entonces creé esta revista. Con el tiempo se la, se la entregué a mi amigo David Ortiz, a otro amigo. ...por temas económicos que habían... ...David la, la empezó a levantar... ...después se sumó Paola Bordoli... Eh, ...y ella puso todo en regla... ...en temas en términos económicos... ...para que fuera algo que funcionara... ...porque finalmente estar todos los días... ...escribiendo algo para la revista es cansador... ...y es tiempo es tiempo y de trabajo... ...y finalmente la revista hoy día... ...lleva casi 11 años... Y ya hemos desarrollado una revista que se llama revistatierraculta.cl en Chile y revistatierraculta.mx eh, aquí en México, que está desarrollando conexión con, con todo Latinoamérica. Eh, hemos tenido eh, publicaciones de, desde Argentina, Colombia, eh, España, eh, Centroamérica, y estamos así haciendo. Y decidimos, en pleno estallido social, mientras Chile se estaba convulsionando, instalar una librería loco, hace o sea, de verdad que eso es de loco o sea, instalamos la librería y no empezó a ir bien y hoy día la librería nos está yendo muy bien <ríe> es increíble yo, y yo, yo te voy a decir así como algo que sucede con, ¿Eh? con el trabajo de los cartoneros ¿Eh? ¿no? Como venimos de una crisis, seguramente entendemos crisis con poco dinero, con pocas claro. posibilidades de um, comunicarnos, de estar, de, de andar ahí. este No hay ningún problema para nosotros, porque porque siempre hemos estado <risa> Bien, en crisis. Siempre hemos vivido en crisis. <risa> Entonces, esto, esto nos, nos, nos ayuda precisamente como para que la gente entienda que hay una solidaridad, ¿no? Claro. Y, y es muy interesante ¿eh? el, el trabajo que a pesar, entre comillas, de sus crisis ¿no? Ajá. y nosotros siempre hemos estado en tal este pues sigamos trabajando entonces tenemos más posibilidades y, y, y bueno y aparte pues ya aquí en México abres este espacio en Radio Cartón Ajá. del programa que pues transmitimos o se transmite pues por Radio Cartón los viernes claro eh, es bien interesante porque eh, yo estaba buscando una forma de, de hacer un programa de radio acá y que se podía transmitir también para, para distintos lugares, bueno, ya que se transmite en, en directo por Radio Cartón, y los sábados lo, lo retransmitimos eh, en revista tierra revistatierraculta.mx, y, y tiene muy buena llegada, entonces ya está llegando lejos, ah, hemos tenido chingón. comentarios desde Colombia, Perú, de hecho ya pronto vamos a entrevistar a Willy Gómez Migliario, desde un gran poeta peruano, Y, y así en chile ya están escuchando les parece muy interesante que ocurra porque además ya los chilenos quieren participar en el, en el programa entonces eso eso es muy muy muy muy importante para que ocurra esta, esta, esta conexión y el programa tiene el, el fin de poder mostrar especialmente a la gente que está haciendo gestión cultural en distintos países. Más que, más que hablar de poetas de, de gente de, de hablar de su propia poesía es hacer eh, divulgar el trabajo eh, de gente que pone a disposición su tiempo eh, su dinero eh, y sus ganas porque otros también brillen Exacto. y eso me parece fantástico y eso es lo que yo quiero hacer porque es algo que, que he ido aprendiendo con el tiempo también bueno, tengo un grupo de amigos en Chile que que son fantásticos, que, que no, les, no, no, no les moleste el brillo del otro, la luz del otro. Entonces, ese grupo de amigos que son magos, son cineastas, son gente muy generosa, y que me ha enseñado mucho y eso, de un poco hoy día, es, es la forma en que estoy viviendo y la que estoy llevando mi vida. Sí, en realidad... Y eso es lo que hago con el programa, Sergio. En realidad, este la autenticidad de cada actor, no de, de, de cada ser humano incluso, pueden, digo, tú conoces aquí la rueda y seguramente has visto toda la playa de, de personajes no que, que en sí mismo o sea han generado y han creado su personaje y son artistas no porque sí, claro. hagan música o porque hagan cine o porque hagan literatura sino porque se hacen a sí mismos o sea ese plano que, que luego de repente nos causa como risa cotorreo pero entender lo ¿no? que, que son en sí mismo el arma y el disparo no y el proyectil y entonces Esto, esto es bien interesante pues porque sí. como tú dices pues a, a, a mí me gusta mucho lo que hace mi amigo el H ¿no? y probablemente no sí. el H necesita unos escaparates más amplios, más grandes para que lo conozca otra gente, no todo el mundo va a estar de acuerdo no no no toda claro. la gente va a querer ser este víctima ¿no? o, o fans o grupi o no sé, del de, de H o de, o de Munita o de Sergio Fong, pero sí hay gente loca como nosotros en otras partes del mundo. Entonces, est estos estas personalidades que de repente son muy muy similares, ¿no? pero que también es muy importante colaborar y apoyar solidariamente a los otros compas que son artistas, en su sentido de autenticidad y su propio estilo. ¿no? Mira, nosotros eh, como revista Tierra Culta, como ya somos hoy día una, una empresa, porque de alguna forma el estrés, el medio te exige ser para poder funcionar te exige ser ser empresa, entonces darte de alta como dicen acá, nosotros ya estar en temas de impuestos, en Chile todo. Y eso te te te, te oxigen y nuestra librería, nuestra nuestra editorial tenemos tres libros y ahora vienen dos libros, pero son libros que van a ser publicados por escritores de la etnia colla. Ahora porque estamos desarrollando también de que nuestras etnias de nuestra zona empiecen a publicar lo que lo, lo que tienen, o sea, el conocimiento que no se pierda. Y ese es también es nuestro, nuestro interés. Obviamente ocupamos recursos también estatales, de algunas empresas, pero empresas entre comillas. Por ejemplo, no trabajamos con empresas que tengan de, de, de destrozo al medio ambiente. Así Tenemos sí. nuestra ética eh es eh, bien, bien especial en ese, ese, ese aspecto. O sea, nosotros no trabajamos en eso, hoy día estamos desarrollando trabajos de, de astronomía también, astronomía eh, el trabajo de, la, de las empresas de la, de, de, de, de la, de la, del sistema solar que hacen eh, energía eléctrica a través de, del sol y trabajamos con, con, con gente que está haciendo cosas muy interesantes eh, le hemos eh, nos escribieron hace muy poco de, del Ministerio de Cultura de Chile que por qué Todos los artistas de Atacama, cuando mandaban su dossier para alguna cosa, aparecía revista Tierra Culta en su dossier de, de, de, de prensa y de y su currículum. Es porque entonces le estamos dando durante estos 10 años una cantidad de, de, de espacio a la gente que pueda comunicar lo que hacen hoy día tenemos una cantidad de seguidores importantes, gente que de verdad sabe que lo que estamos haciendo también tiene un fin político importante, si nosotros nunca hemos olvidado eso y, y, y seguimos haciendo, seguimos trabajando y queremos extender, sacar a la gente de Atacama, sacarle, traerla a México, que vengan a compartir con los artistas mexicanos que tienen tanto que entregarnos, y... y Sabemos que, que acá po eh, podemos, a través de, de fondos chilenos, por ejemplo, poder hacer que artistas mexicanos tengan trabajo educar a los artistas jóvenes de la cama que no tienen las posibilidades de educarse por ejemplo si sí, eso, te, es, es, tenemos esos te, eso es nuestros nuestros fines o sea, de, de trabajo y eso nos interesa y a través de la radio sergio eh, es de alguna forma poner en valor eh, lo que se está haciendo y lo que y lo que está haciendo un montón de gente en el, en, en el continente y es solamente porque queremos conectarlo con la gente de, de nuestras provincias Sí, sí. ese es una, una neta no o sea la tecnología o la comunicación y todo esto que, que está sucediendo, pues, tiene una diversidad encabronada, ¿no? Sí. Lo mismo sucede a veces con las editoriales cartoneras o con las revistas, ¿no?, De, que tienen poco tiraje, pero también existe el medio, pues, tecnológico del internet, ¿no?, que también nos permite llegar a, a más lugares y la radio por internet, pues... Quienes le apuestan es, es muy interesante porque este tener un espacio, una tribuna, desde donde decir lo que realmente sentimos, pensamos, queremos y comunicamos, pues es, es muy chingón porque estamos hasta la madre también como de alguna manera lo dices tú de estar escuchando siempre la voz oficial no claro. entonces nosotros también tenemos esa parte esta, esta, esta voz esta posibilidad de utilizar este tipo de medios para poder desarrollar y socializar más no solamente la comunicación sino el arte no y la literatura en este caso mira es qué pasa que cuando la, la voz oficial de, de, de, de la, la institución se va eh, te entrega te entrega algo te está señalando un hito y te está invisibilizando el proceso. Entonces, lo que la alguna forma intentamos hacer gente como lo que estamos haciendo este tipo de radio, cultura y todo, estamos desarrollando los procesos. ¿Ah? pero la institución siempre te va a entregar el hito porque no le interesa que la gente desarrolle el proceso, porque si desarrollan el proceso, van a desarrollar el pensamiento y eso es peligroso para cualquier para cualquier eh, establishment. Eso es exactamente lo que comentabas hace rato sobre las editoriales cartoneras, ¿no? claro. o sea, este quienes hablaban también acá de los medios y los procesos de de producción, por ejemplo, ¿no? claro. o sea, el, el, el libro cartonero se hace ¿no? en esta alternancia claro. de poderlo hacer tú mismo artesanalmente, incluso con materiales que desecha el gran capital entonces en alguna ocasión un investigador o investigadora me preguntaba que por qué los libros cartoneros eran tan caros, si eran de materiales de, reutiliz de reutilización <risa> o reciclados ¿no? entonces yo le decía, es que valen lo mismo solo que la plusvalía es para nosotros ¿no? o sea, claro. ahora ya no hay un intermediario un distribuidor y un dueño de los medios de producción, digo, este sentido del proceso del que hablas tú de, de todas las vertientes, ¿no? o todas las, las esquinas, todas las puntas que tiene el hecho de producir o ser un editor cartonero, pues implica todo eso, porque tú enseñas al al, al autor a hacer sus propios libros y no hay ninguna bronca ¿no? claro porque ahí te van a dar la valoración del trabajo también, entonces cuando la gente comienza a valorar el trabajo también es un problema para el, para el Estado, para cualquier Estado en el mundo la valoración del, del trabajo de las personas, porque la gente a veces no valora lo que hace, su propia forma de, de vivir un trabajo, no lo, no lo comienzan a, a, a... Porque es como, voy a trabajar, vuelvo a mi casa, como Me acuesto. Al otro día vuelvo a trabajar, como Me acuesto. Entonces, y, y llevan una vida en donde no hay una valoración de que lo que entregan ellos es un tiempo y que eso tiene un valor económico. Claro, y, y digo, y en este caso el valor económico real y neto, es la manera de pensar y, de, y de, de manifestarse y de expresarse de quien hace estos objetos o estos libros o estos productos, no entonces en, en ese sentido va junto con pegado esta posibilidad pues de, de transformar la realidad en la que vive uno, ¿no? poco a poco digo la, la idea es como tú dices pues vámonos solidarizando y apoyándonos a otros y esto puede ir más allá ¿no? o sea nosotros cuando hacemos una edición carera y no sé en cuántos este ejemplares tiran pues 100 o 150 se les hace poquitos yo les digo véndelos <risa> los y, lo, y luego hacemos otros ¿no? claro. entonces es, es esta parte vamos a, a, a escuchar otra última rola para regresar y despedirnos víctor vale este solamente una vez y Con los mismos y los hermanos Reyes, solamente una vez y regresamos para despedirlos. la esperanza la esperanza que alumbre el camino de mi soledad una vez nada más tal renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse hay campanas de fiesta que cantan en el En el corazón Estamos en la última rueda del volantín Y aquí saludando a Ira González Que a las 8 de la noche Tiene su programa Detenemos los libros Junto a Pavel Neycame también queremos saludar a Elba Reyes María Ventura y a Carlos Axel Flores que pronto nos recibirán allá en Ciudad Guzmán al Israel y a mí que vamos a ir a presentar ese libro de escritos de libertad y también este un saludo a Carlos Chávez a Julio Alberto Valtierra a Cristina Moreno a Gabriela Fonk a Javier Córdoba a toda esa raza que siempre siempre nos manda nuestros recuerdos, pues un saludo a todos ellos y Víctor pues nos queda poco tiempo así como para hacer no sé un resumen o quieras agregar algo Eh, bueno, el programa que tenemos acá en Radio Cartón es los días viernes a las 17 horas hasta las 18, eh, donde estoy acompañado de acá de, de, de Carlos Rodríguez, el, los controles, ¿ah? el el perilargo mm -hmm. Carlos Rodríguez. Sí. Eh, que ya de repente suelta una que otra sonrisita, ¿no? Sí, sí, sí ya no es tan serio como, como al principio. ¿ah? Y también me, me acompaña Oswaldo Gianelli desde mm Huichapan. -hmm que hace todos los comentarios de, de notas que, que publicamos en revista tierra revistatierraculta.mx y ahí estamos invitando a gestores culturales. Este viernes vamos a tener a, a Manuel Coautle, que es director del Festival de Poesía de Ciudad de México también un festival que comenzó de la nada y se empezó a asociar ya a, a se les instaló en la en el, la feria del libro del Zócalo y es hoy día es recurrente que ese festival está ahí y invita a poetas de todo el mundo y gente que a veces no tiene la oportunidad de estar en un festival o tener una carta de invitación para llegar Manuel se la entrega. Entonces eso esos detalles son muy importantes de realizar. Sí, y... la, la, la verdad es que esto de realizar eh Pues, todo este esta labor cultural toda esta gestoría toda esta promotoría ¿no? de la actividad pues cultural en diferentes ¿no? escenarios del país y de américa latina pues casi siempre han sido de garra no de surge de aferramiento <risa> claro si el que piensa como tú decías recién que va a llenarse los bolsillos eh, a lo mejor le va a tocar un proyecto por ahí bueno que a lo mejor le va a dar unos par de dinero pero Pero generalmente, así como eternamente, llenarse los bolsillos de dinero va a ser muy famoso, no sé. Mira, Creo que comenzaría a, a cuestionar, que comiencen a cuestionarse eso primero entonces. Mira, a, aquí la, la, la Secretaría de Cultura de Jalisco está en este sentido acefala, Ajá. porque hace poco renunció, tuvo que renunciar a renunciar o la corrieron a la Secretaría de Cultura. Ajá. Y bueno, y hay una persona que está cubriendo como un un itinerato, ¿no? Ajá y que es como la jefa del despacho de cultura y un, un compa este así en, en la plática decía que el y para qué queremos secretaria de cultura al final 50, si nunca si nunca abren la puerta si nunca hacen nada no entonces es como abrir un negocio y pagar sueldos y nadie trabaja ¿no? o sea no generan proyectos no se generan claro. eventos actividades no hay nada Y, y, y, me, y me viene a esto, pues, porque quienes hacen la cultura, quienes trabajan, quienes elaboran, no están por el varo, sino por el gusto y el placer de, de, de compartir, ¿no? Hoy día en Chile es muy simpático que después de que toda esta revista nadie la tomaba en cuenta, todo el trabajo que estábamos haciendo nosotros desde desde nada, es cero, cero peso. Eh, hoy día es la institución cultural es la que se acerca a nosotros y somos nosotros los que decimos cuándo nos apoyan o no. Nosotros decimos no queremos, eh, no nos interesa... Y seguimos haciendo nuestra labor, ¿Ah? seguimos comunicando cultura, segu tenemos un montón de gente que hay que difundir y somos nosotros los que controlamos nuestro medio, entonces creo que, que, que debe ser así. Eh, te pueden colocar el dinero que sea, pero siempre el, el, el que el que decide al final de, de todo, uno, uno es juez y parte finalmente. Y, y, y uno dice, todo el dinero que sea no ponen nunca dinero si siempre están como en pandemia, <risa> nacieron como en pandemia, así como que no abren las puertas, no atienden, y eso es muy cierto. Pues muchas gracias, Víctor, por tu charla, por estar aquí en el volantín del Barrio Chino, nos vamos a despedir, y pues te escuchamos en el programa de los viernes, muchas en gracias. voz alta, a las 5 de la tarde, no y pues con esta correspondencia con Chile. ¿no? Y Sergio, muchas gracias por la posibilidad, Eh, siempre se dicen estas cosas, gracias por la oportunidad gracias <risa> gracias por la invitación pero eh, de verdad, agradecido, no, no, no, agradecido pues, de, de, estoy, de tu cordialidad chido porque es muy interesante esto Carlos, muchísimas gracias, nos vamos a despedir ciérrale ¿qué? ¿ya se acabó? bueno, entonces nos vemos la próxima semana, aquí por Rayo Cartón se terminó el Volantín